La antigua Yusabia nos lo va a contar Juan José Cezoro. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Viajero, viajero. Bueno, acabas de llegar, bueno, hace muy poquitas horas, hace unos cuantos días, de Guatemala, de América. Allí te has encontrado los testimonios, se está hablando mucho. Seguramente Hollywood tiene un poco la culpa de ello, pero siempre han existido testimonios y relatos relacionados con lo que podemos denominar la dama de blanco de allá, la llorona.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 cuando nosotros escuchamos la llorona hacía ja, ja, ja, ja, ja!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 tranquilizando, y yo me acuerdo cuando estaban todos, bueno, ¿y por qué queréis pedir? La gente decía cosas en alto, y yo pensaba, que seguís todos estos diciendo cosas. Bueno, decía, por España, los políticos, y yo decía, estaba un poco como sorprendida, ¿qué hago aquí? ¿qué tal y qué cual? Pero ya, y arriba cuando vi la Virgen, ojo, pues sentí una paz brutal, pero brutal es brutal, y ya cuando bajé no sé, ya como que algo cambió en mí y mientras íbamos paseando ya camino de la iglesia desde que bajas del monte hasta que vas a camino de la iglesia del pueblo, empecé a oler a rosas y yo no tenía ni idea si me llegó de a ver a rosas o no y comenté, como como huele a rosas? Porque con el cuerpo con el que íbamos, que éramos gente conocida y de repente se da la vuelta a una amiga de mi madre que es una de las que también organiza muchas peregrinaciones y me dice, ¿hueles a rosas? y yo, sí, mogollón me dice, no hay ni una en mi hogar y yo, ¿qué dices?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 No tenía ni idea, de que no, jamás en mi vida había oído hablar del milagro del sol, jamás de dos jamás. Y, y nada, cuando me hice eso, cuando terminé este misterio, mira al sol. Y yo, vale. Pero de nuevo me volví a poner, me empecé a poner nerviosa a medida que arrojaba los Ave María. Y cuando terminó el Ave María, miro al sol y jamás en mi vida he visto una cosa igual, o pues sea, el sol, bailando, dando